q u e r o cerrar unos minutos con el intendente de Villa Ciudad Parque en Córdoba, Pablo Riveros. Pablo Pablo Cucharini y Lautaro Ventiveña te saludan. ¿Cómo andas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le s va? Muchas gracias por el llamado. ¿eh? Bueno, eh, Pablo, a ver, contanos, porque venís siendo noticia a nivel nacional、eh, con esto que habilitaste la siembra de cannabis con fines medicinales ahí en Villa Parque. Contanos un poquito de qué se trata esto. Bueno, en principio no es nada que tenga que ver con. anormal digamos nosotros hicimos nos hicimos pie de, de la ley nacional 27350 que es una ley que crea el marco jurídico para la investigación del cannabis con fines medicinales para distintas patologías y tratamientos y, y de alguna manera adherimos a esa ley eh, eh, siempre pensando y, y lo que nos motivó en todo momento fue Eh, los pacientes que, que, bueno, que tenemos en nuestra comunidad, que son usuarios del, del, del aceite de cannabis por distintas patologías o tratamientos, y que bueno, tienen tres situaciones que nosotros entendemos que, que, son,、eh, que hay que modificar. digamos. ¿no? La primera es que están condenados a la clandestinidad para conseguir su, su medicación. La segunda es que muchas veces no, lo pueden, no pueden acceder por una cuestión de costos. Y la tercera es que no hay una certificación de la calidad del producto, de la medicación, y, y bueno, muchas veces no es el mismo aceite que se tiene que tomar para una cosa o para otra, y eso es importante que u que、bueno, que esté n o que e regulado. Digamos, ¿no? Pablo, ¿cómo lo vas a implementar? ¿Cómo se va en la práctica?、Eh, esto que... Mira, nosotros no podemos pasar por encima de, de la ley nacional y de todas las、eh, reglamentaciones que tiene la ley. Y las habilitaciones y los, y los pasos, los circuitos administrativos que hay.、Eh, esto tiene que ver con un proyecto que se presenta en, en el Ministerio de Salud. Hay un, un seguimiento y, y toda un, un, una habilitación del Ministerio de Seguridad para la parte del cultivo. Y, y después bueno, viene la etapa de producción del aceite, que ya es donde participa la ANMAT y también bueno, sigue haciendo un seguimiento el Ministerio de Salud. ¿Y, y qué es lo que、Eso、se va a poder es, hacer y es, quiénes lo van a poder hacer, Pablo? Mira, en principio la idea es, yo creo que como, como, bueno, para mí es un principio ideológico que el Estado tiene que tener un control sobre, sobre esto, no solamente por una cuestión que tiene que ver con, con el mercado, digamos, o con, con la actividad económica, sino que tiene que ver con la regulación de, de, del tema, digamos. Es, un, es un, un tema complejo, que no es fácil, que, que, que bueno, alguien tenía que que darle una legitimidad política y eso es de alguna manera la, el desafío que, en, el, en el cual no, nos decidimos meter nosotros. Y, y bueno, obviamente que nosotros hablamos del cultivo comunitario, de empresa mixta,、eh, pero bueno, me parece que en una primera etapa el, el Estado, tanto municipal como, como el nacional y por qué no el provincial, tienen que tener un control y un seguimiento de esto. ¿Cualquier municipio del país está en las mismas condiciones que hacer lo que estás haciendo vos ahí? Yo creo que sí, es una decisión política que cada vez tiene más peso. Ayer me llegó un artículo que la provincia de La Rioja, a través de su gobernador, ya ha firmado un convenio con el Ministerio de Salud y parece que ya van a, a realizar el primer cultivo、uh -huh. con la intención de producir aceite de cannabis en, en La Rioja.、Eh, así que, bueno, es una gobernación, pero.、Eh, Me parece que cualquier municipio puede, puede adherir totalmente a una ley nacional y, obviamente, a, a una actividad que considera de salud pública, digamos. n ¿no? Obviamente o que, que nosotros estamos trabajando con la provincia para ver de qué manera podemos articular esto y trabajar conjuntamente. Bien.、Eh, ¿Hay otras localidades en Córdoba que ya lo estén implementando o que vayan al mismo ritmo no, que no, Villa no, Ciudad Parque? No, no, Son los primeros.、Manera. Sí, Sí, sí, sí. Y、okay. Hablaste recién de cultivo comunitario y, o empresas mixtas. ¿Cuál es el formato que van a elegir、eh, ustedes ahí en, en su localidad? Mira, me parece que estamos todavía un poco lejos, o no, no sé si tan lejos, pero que es una etapa siguiente a, a la de la presentación de los proyectos. Tenemos mucha, como mucha, muchas empresas o personas、eh, físicas que, que han llamado y que quieren invertir en esto y trabajar en esto. Y entendemos que el primer paso lo tiene que dar el Estado Comunal、eh, y estamos avanzando en eso. Si vos me preguntás cuál es la idea, por dónde lo vemos, bueno, yo lo estoy viendo con, con un formato de, de, de investigación en principio.、Eh, lo que a nosotros nos, nos rige es el tema de salud pública, por lo tanto seguramente va a ser una instancia de investigación donde trabajemos articuladamente con el CONICET, el INTA, Universidades Nacionales, el Ministerio de Salud, Seguridad. Y obviamente que esto sí se va abriendo y a lo mejor para, para lo que tiene que ver con, con, con la inversión y con la tecnología y con un montón de, de situaciones que por ahí la comuna no está e l al alcance económico de hacerlas,、eh, intentaremos ver si lo podemos realizar con, con, con algún privado que, que esté con ganas de, de participar de esto、eh, en lo que es la primera etapa experimental y de investigación. Digamos, ¿no? Después veremos cómo esto surge y cómo, cómo sigue. Y después me parece que también lo que hay mucho es eh, eh, que las experiencias que hay en el país tienen que ver con la justicia, que son las experiencias de autocultivo, donde、eh, personas que por lo general tienen algún tipo de patología bastante importante o grave, digamos, tienen autocultivo, producen su propio aceite y la justicia los ha autorizado a esto, digamos. ¿no? Eso es en lo que tiene que ver con individualidades. Y después, con lo que se refiere a cultivo comunitario, es、eh, en la próxima fase o etapa que haya lugares autorizados de, de cultivo que puedan proveer a, a la producción de aceite. Pablo, ¿qué diferencia tiene este formato que están planteando ustedes con lo que habilitó el gobernador de Jujuy Gerardo Morales y que está manejando su hijo en esa provincia del norte? La mirada, eh, la mirada, digamos, el objetivo, el, el espíritu, nosotros estamos pensando en la salud pública y no en la comercialización, más allá de que esto obviamente tenga después un efecto de comercialización natural, como cualquier medicamento,、uh -huh. y entendemos que también hay gente que si lo puede pagar, lo tiene que pagar,、eh, pero me parece que la mirada nosotros la estamos viendo desde la salud pública, me parece que en Jujuy se, se lo está viendo desde... Directamente arrancó como un proyecto comercial, el cual no, no critico porque de alguna manera también es un, un pie de apoyo para, para la actividad, pero que evidentemente tiene otros fines. Pablo, en el inicio decías que hicieron un relevamiento de gente que utiliza、eh, cannabis medicinal.、Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué descubrieron ahí? Mira, nosotros tenemos hoy 20 personas、eh, que consumen aceite con fines medicinales. Eh, el reglamento se está、eh, completando porque es un reglamento que, que también implica que la gente se exponga y muchas veces no、sí. se expone. Pero también hablando con los, con los médicos de, de nuestro centro de salud, lo que nos decían es claro, hay 20 que, que ya lo están usando, pero hay muchos más a los cuales se les recomendaría o se les recetaría usarlo. o ¿no? n、claro. Por lo tanto, esa cifra se puede hasta duplicar o triplicar también. Y esa gente tiene que recurrir al mercado negro. Como decía. a、ah, c Al mercado negro tiene que recurrir esa totalmente, gente. O,、eh, totalmente. Ustedes, ¿sí? totalmente. La, la gente que lo utiliza recurre al mercado negro,、mm. que ya el mercado negro no solamente es、eh, con personas que, que lo producen、eh, en, en sus hogares, sino que tiene que ver ya con la reventa, porque evidentemente en la Argentina y el mundo、eh, el cannabis con fines medicinales es algo que. que está teniendo mucho éxito en, en patologías muy importantes como son la, la epilepsia refractaria、eh, bueno, y otras enfermedades complejas. Digamos, ¿no? bueno, mi, mi mamá tiene Alzheimer y, y ella toma aceite de cannabis, nos o t r o s l e d a m o s y realmente el, el, cannabis con, el, cannabis, el aceite de cannabis no es un remedio que cura, sino que mejora la calidad de vida de las personas. Y me parece que personas con, con patologías fuertes Eh, la verdad que dignifica mucho la vida de esas personas.、Eh, para aquellos que no conocen、eh, la localidad de Villa Ciudad Parque en Córdoba, describínosla cómo es: es un pueblo grande, un pueblo chico.、Eh, ¿Cuántos、uh -huh. habitantes tienes, teniendo en cuenta el dato que nos aportaste antes, que hay 20 personas que consumen este, este aceite? Mira, es un, un pueblo hermoso, un paraíso natural enclavado en las sierras de Córdoba,、uh -huh. que tiene alrededor de 3.000 habitantes.、Uh -huh. eh, y. que tiene un lago, tiene un río hermoso, que es el río de Los Reartes,、eh, Sierra, estamos cerca del Cerro Champaquí, que es el cerro más alto de la provincia de Córdoba, y bueno, es un, un, una comuna que, que está en, en pleno desarrollo, creciendo muchísimo,、eh, y, y bueno, la verdad que nosotros asumimos el 10 de diciembre, Después de 16 años de un mismo gobierno anterior, así que la verdad que estamos con muchas ganas, con, haciendo mucho. Nos tocó la pandemia en el medio de todo esto, que modificó mucho de, lo, de los proyectos que teníamos. Y al mismo tiempo también sacó muchas de las cosas que, que nosotros traíamos como formación comunitaria y que la estamos aplicando como políticas de Estado. Cuando volvamos a la normalidad, seguramente te vamos a ir a visitar,、eh, Pablo. <risa> Por supuesto, los espero. Ustedes saben que no sé si se lo vamos t a Sí, ya lo sabemos. <risa> mi familia es pampiana,、sí. mi mamá es pampiana, así que los espero. Acá hay mucha gente de La Pampa también,、eh, con, con terrenos, con casas, así que está muy ligado mi pueblo, La Pampa. Nuestro hermano, amigo Gustavo Silvestre, mi primo, exactamente, sí, <risa> un saludo para el primo también ahí, De、bueno, sí, gran sí. periodista. <risa> está bien,、eh, bien, Pablo. Eh, ¿Querés eh, completar con algo? Si no, muchas gracias. No, al principio agradecerles el llamado, para mí es muy importante que e s o tenga, a ver,、eh, yo soy un militante, soy un, un intendente y mi, mi objetivo, por decirlo de alguna manera, tiene que ver obviamente con, con hacerme cargo de la salud pública de mi, de mi localidad, pero también con generar un debate que va más allá de las fronteras de Villa Ciudad Parque y que tiene que ver con un debate que me parece que también es generacional, yo tengo 42 años, me parece que es un debate que lo tenemos que dar. tenemos que avanzar la historia no se puede detener avanza y en ese en ese andar de la historia me parece que tenemos que ir marcando ciertos puntos donde justamente poner énfasis y, y empezar a solucionar estos temas o sea, me parece que ya ya no da para más este tema、eh, y, y bueno y había que darle legitimidad política y eso fue un poco lo que lo que hicimos nosotros gracias pablo de vuelta u n a b r a z o enorme. Muchas gracias. Un saludo para toda la gente de la Pampa. Bien.、Eh, Pablo Riveros, el intendente de Villa Ciudad Parque, ahí en...